¿Qué tal? Buenas noches, Tano. bueno, me encantaría que fuesen buenas. Hoy no ha sido un día para nada feliz, ni feliz año nuevo, ni nada, nunca me lo hubiese imaginado que se vaya un amigo como Jorge,、eh, más allá de un compañero de equipo, un compañero de la vida. Nos conocemos desde los 12 años y bueno,、eh, con, mucho, con mucha tristeza, con mucha tristeza, pero también、eh, por otro lado, hay que saber que. Que son las reglas del juego y, y además partió haciendo lo que amaba, que, que no mucha gente tiene el privilegio de que le suceda eso, ¿no? Gato, ¿qué versión tenés de los hechos, de los sucesos? ¿Qué información te ha llegado a vos? ¿Cuándo te enteraste? Porque nosotros hoy leíamos por la mañana el Facebook. De Juan José g v a r a Berí, y vos hablabas de que, bueno, por momentos estuviste un poco indispuesto por el, la alta temperatura, que tuviste algún problemita que felizmente pudiste subsanar y continuar hasta llegar. Pero bueno, esta pregunta tiene dos partes. Primero,、eh, ¿cómo te enteraste de lo de Martínez Oero y luego lo que recién hablábamos?、Eh, sí, bueno, mis problemas fueron mecánicos.、Eh, hoy ya quedan como una anécdota de, de todo esto.、Eh. Eh, bueno, lamentablemente, o sea, cuando llego a Tres Arroyos a un reabastecimiento,、eh, se acerca un chico mi hermano que venía tirando con él y me, me, me dice que, que Jorge se había pegado fuerte y que se lo había llevado al helicóptero y, y que él había estado ahí. Pero bueno, no, no, me quiso, no me quiso contar más detalles y ya después, cuando nos volvimos a encontrar en otro reabastecimiento, nosotros teníamos la noticia de que. Que Jorge había fallecido y le dijimos a él, y bueno, por supuesto que ...que fue un impacto de vuelta para todos, y, y lloramos juntos y nos descargamos bastante. Y nos contó hasta donde pudo ver él.、Eh, él venía detrás, Jorge, Jorge lo había superado en el camino,、eh, con casi ...veinte kilómetros de diferencia. Y, y bueno, aparentemente era un camino bastante complicado porque estaba muy huellado, muy suelta la tierra. ...y... Y aparentemente la moto de Jorge se desvió hacia, hacia la banquina izquierda, que estaba bastante abovedado, y cuando entró en ese sector perdió el control, y aproximadamente a 130 kilómetros por hora, y, y además de haber quedado en, la, en el lado abovedado, se tragó la entrada de un campo, en un terraplén de, de una tranquera, y, y bueno, eso fue lo que hizo que la moto perdiese absolutamente el, el control. Y, Y, y vaya a parar al piso en un golpe muy fuerte, que, que bueno, ya sabemos las consecuencias. Sí, inclusive nosotros hemos difundido al aire un testimonio de un aficionado de bragado que realmente causa estupor por, por los golpes que sufrió durante ese grave accidente. Pero bueno, volvamos a lo deportivo,、eh, Gato, porque vos estás en plena competencia, era tu compañero de equipo, pero es cierto, es duro decirlo, la vida sigue. ¿Qué r e f l e x i ó n h a c s sobre este puesto número 54? Y te pregunto, ¿estás muy lejos, por ejemplo, de, de Chaleco López?、Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo viste la actuación de Pisolito? ¿Te sorprendió? Sí, no hice、no, los resultados, Tano, discúlpame, pero ni se m i r a r o los resultados. No, hoy no me interesan los resultados. Simplemente, bueno, para mí, hoy es un día de. De tristeza, como te digo, y de, de juntar fuerzas para, para seguir con Pablo. Hemos tomado la decisión de, de bueno, de homenajear a Jorge siguiendo en competencia. Nos va a costar mucho, ya nos costó hoy terminar el enlace. t u v i m o s bastante rotos, quebrados, llorando. Y, y bueno, tomamos la decisión porque, como te decía,、eh, amamos esto y Jorge también lo amaba. y si... Y si le hubiésemos preguntado a él algún día qué le hubiese gustado que hagamos, él nos hubiese dicho seguir, como, como él hubiese seguido si esto le hubiese pasado a alguno de nosotros. Así que hoy simplemente quiero descansar, estar tranquilo y, y bueno,、eh, lo deportivo es aparte. d a k a r es esto,、eh, lamentablemente a veces, y, y d a k a r es llegar. Yo te lo. O sea, se lo he explicado a muchos medios.、Eh, no busco un resultado deportivo porque sería, sería una falta de respeto para muchos pilotos de lo que hay acá. Hay 25 campeones del mundo inscriptos. De、eh, o sea, para mí es un gran honor compartir esta competencia con ellos, pero también hay que saber cuáles son las, las limitaciones de, de cada uno como deportista. Y, y bueno, mi objetivo、eh, desde el primer momento. Era t e r m i n a r e l Dácar y lo sigue siendo, y ahora mucho más que ...que bueno,、eh, que es esto que, que sucedió con Jorge. Nos da una fuerza extraña, rara, se mezcla tristeza, dolor y también e s t a m o s sacando fuerzas especiales. Y yo creo que ...que Jorgito nos va a guiar desde arriba a a p r para poder llegar a Lima. Comprendemos tu estado de ánimo. Valoramos el hecho de que te hayas prestado a conversar con nosotros. Te quiero contar que hay una ciudad detrás tuyo y que a través de la radio estamos haciendo un seguimiento muy especial, de, no solamente del Dakar, sino fundamentalmente y puntualmente de tus actuaciones. Seguramente no faltará ocasión para renovar este diálogo. Te mandamos un gran abrazo, gato, desde aquí y por supuesto te deseamos lo mejor para lo que resta. e h Gracias, Tano. Te agradezco tu comunicación también. Y aprovecho para d a r m e un beso enorme a toda la gente de la barriga. Quiero agradecer todo el apoyo. Hoy hubo miles de personas de la barriga que se acercaron a la zona de Mar del Plata, de n e c o c h e a de Energía. A, a todos ellos,、eh, infinitas gracias. Como a todos los que se quedaron en la ciudad y que han m n t a d o un mensajes de apoyo. Realmente、eh, pido disculpas que por ahí no he atendido el teléfono, pero no estaba de ánimo para, para hacerlo. Así que. Eh, que se queden tranquilos, que, que dentro de nuestras posibilidades, tanto Pablo Cid de la Paz como yo, vamos a dejar todo para, para honrar a, a Jorge, un gran amigo. Chao, gato, un abrazo grande. Un abrazo, t a m chao, chao.